Bueno, él es ingeniero en mecánico en aeronáutica, uh -huh. pero aparte de este, esta formación académica, tiene muchísima experiencia en lo que es trabajo en empresas de, de mucho requerimiento como es SIDERCA, donde ha estado a cargo de importantes grupos de trabajo, donde le ha tocado organizar desde cero este, filiales de esta empresa, en la zona sur como en Comodoro. Eh, así que esto le ha dado en su currículum un, digamos, un antecedente de manejo de equipo muy importante de conocimientos de gestión logística de conocimiento de organización laboral y de conocimientos también en todo lo que tiene mucho que ver en servicios públicos de equipamiento en servicios públicos tenemos máquinas viales tenemos camiones, tenemos distinto tipo de maquinaria eh, que es muy afín a todas las actividades que Guillermo ha desarrollado hasta ahora, así que por eso que reunía un montón de cualidades aparte de su formación académica que eh, realmente Holgadamente satisfizo esta búsqueda que estamos haciendo de incorporar una persona que venga completo, que ¿no? pudiera abarcar eh, la tan diversa cantidad de actividades que desarrolla servicios públicos, servicios públicos aparte de lo que es recolección de residuos, como muy sensible, lo que es la limpieza de la ciudad general, desde barrido de calles, los microbasurales, también tiene mantenimiento de parques y jardines, también tiene mantenimiento de calles de ripio, de calles rurales, tiene el riego de estas calles, o sea que es muy abarcativo, es eh, una de las áreas que impactan muy diaria, día a día, con, con la calidad de vida de la gente, Así que, pero lleva organización laboral, lleva mantenimiento de equipo, lleva control de flota, lleva trabajo en equipo, lleva realmente este control logístico de la operación de todos estos equipos. Así que son todas tareas eh, que están dentro de la importante experiencia que tiene Guillermo y bueno, damos gracias a Dios de que hoy haya aceptado este desafío y como le dije en la presentación, creo que poco a poco más allá de una tarea enorme que hay que hacer, Este, la pasión de trabajar por la gente lo va a ir contagiando como ya veo que le está pasando.